Eh, la verdad que hay, hay mucho entusiasmo, la gente de gimnasia tiene también ganas de armar un equipo femenino, esperemos que se puedan cumplir, este año no, no, no ha sido lo mejor, creo que la, la situación del país no acompaña, pero yo creo que vamos, a, vamos en camino de que la liga femenina se afiance y, y se consolide y que, y que siga creciendo en equipos ¿Cuánto se puede decir de la próxima liga femenina? ¿Cuántos equipos habrá? ¿Quién se puede sumar? En la próxima yo creo que va a haber más eh, Ha sido un éxito el tema del campus eh, hay, hay intenciones en, en, en Corrientes De armar un equipo También en Chaco siempre la, la tienen eh, Mendoza yo creo que va a volver el, La gente de Neuquén Creo que el año que viene se va a incorporar eh, Vamos a ver lo de gimnasia de Lima La Plata Hay muchos interesados Bahía también Hay que concretarlo Creo que Que las áreas de deporte deben, de alguna manera, también ponerle atención a, a, al deporte femenino y, y que haya más apoyo para que se pueda haber pueda más equipo. Gracias por tu tiempo, Fabián. Gracias a vos.